Muy, muy buenos días. Bueno, como ustedes saben, desde el primer momento dijimos que íbamos a estar subordinados en educación a las indicaciones del área de salud, eso nos llevó a tomar una medida muy drástica en el, en el día de ayer, que es suspender la actividad escolar las dos semanas previas a las vacaciones de invierno, con lo que no habrá clases desde el día 6 de julio hasta el día 31 de julio, que terminan allí las vacaciones de invierno, vamos a mantener el servicio de comedores escolares, eh, no con el funcionamiento de los comedores, sino con, el, con la entrega de alimentos a las familias. Y vamos a mantener el servicio de limpieza y desinfección durante estas cuatro semanas en las escuelas, para tenerlas preparadas con los insumos necesarios en el retorno de las vacaciones. También durante el mes de julio vamos a programar el segundo, el segundo semestre que con la prolongación de algunos días de clase y, y con cambios de actividades en el calendario escalar, vamos a recuperar estos ocho días eh, que se han agregado al receso. de ocho días porque estaban incluidos el 9 de julio, que era feriado, y el día del acto escolar del 9 de julio. Eh, lo que nosotros reafirmamos a los papás y a las mamás es que este receso de suspensión de actividades escolares no, no significa... Eh, actividades festivas, por lo tanto que, que acompañen con su responsabilidad esta medida que es inédita en la historia de, de la educación de nuestro país de suspender clases por, por temas de salud, por lo menos inédita en, en las últimas décadas que acompañen eso tratando que los chicos no tengan contactos en aglomeraciones, en espectáculos públicos en transporte haciendo deportes este, masivos, intensivos, que, que se cuidan del frío. Eh, la medida del aislamiento de estas cuatro semanas, de acuerdo a los especialistas, nos va a servir para que los que están enfermos se curen y para los que están sanos no, no se contagien.